las señales han aparecido también aquí han aparecido en Guadalajara esos eh, círculos de las cosechas esos eh, crop circle en tiempos extraños pasan cosas extrañas y lo vamos a contar aquí en la rosa de los vientos